yo quiero perder algo cuando usted busca un chico estudiante que se gana la vida honestamente ¿no es cierto? modestamente y con orgullo usted le va a pedir pues contrato ¿no? eso es una cuestión ya de relación del, del estudiante con, con el magistrado el docente el, el investigador ¿no es ¿cierto? entonces él se le encargó hacer esta parte de desarrollo del marco teórico sobre la confesión en general. Eso Siempre fue claro. Que... ¿Usted lo que le dijo es que quería que claro. él desarrollara el marco teórico? ¿Puede documento. desarrollar eso? Sí, yo tengo bibliografía, sí, sí, puedo conseguir información. Perfecto. ¿Cuánto va a ser? Pactamos más o menos 3.500 soles. Entonces dijo, mensual, el doctor, no le dije, yo no puedo pagar mensual, te pago de acuerdo a los avances del trabajo. ¿Y cuánto, avances. o sea, lo que él quería es que le pagara 3.500 mensual. soles mensuales? No, ¿sí? no, no, no, no. 3.500 toda la parte de marco teórico a todo el trabajo ah, ¿no? 3.500 sí. soles y que, pero que quería que se le dé mensualmente un pago, pero pues yo no podía ¿no? O sea, y a, y tenía aparte... que darle de acuerdo a los avances hubo más o menos entre 6 y 7 avances pero ojo que no fue el, 2000, el 95 sino si no fue después yo he estado viniendo de vez en cuando a Lima no obstante que era dedicada en provincias y siempre lo he visto, siempre he ido a su casa siempre hemos estado juntos